El oficialismo local busca la aprobación del presupuesto para el 2023. El oficialismo le dio despacho al proyecto del presupuesto 2023 y la ordenanza impositiva enviada por el intendente Julio Garro hace una semana al Consejo Deliberante. La oposición criticó las prioridades fijadas en el cálculo del gasto, el aumento salarial previsto para los trabajadores y los topes fijados para las tasas de servicios urbanos municipales ZUM, entre otros puntos. Los concejales de Juntos emitieron un dictamen de mayoría y le dieron despacho mientras que el Frente de Todos resolvió armar un dictamen de minoría. Se busca tratar el próximo 29 de noviembre en el recinto. Avanza el programa de la UNLP para la fabricación de alimentos. La universidad continúa trabajando en la fábrica que tiene como objetivo abastecer a comedores comunitarios. Radio Estación Sur habló con Daniel Tobio, secretario de producción de la universidad eh estas porciones de alimentos deshidratados se hidratan, se cocinan y ya directamente te cubre eh, una comida del punto de vista nutricionista, un alimento eh, del punto de vista nutricional completo, digamos. Lo digo, hoy tenemos un una mezcla de verduras que es una base que sirve para acompañar Con, con otra, por ejemplo, con alguna carne, eh, también tenemos una salsa base que te sirve para hacer eh, fideos, para hacer arroz, eh, polenta, lo que fuere, uh -huh. salsa base, este todo con alimentos con verduras frescas deshidratadas y en el caso de guillo con legumbres agregadas. ¿no? Un servicio que informa, informa. más cerca cerca aplicarán un programa de castraciones masivas en el salón blanco del palacio municipal se firmó un convenio entre el municipio platense y la red de políticas públicas, el fin de este convenio es implementar el programa de equilibrio poblacional carino y felino Con dicho convenio buscaban evitar la zoonosis y la sobrepoblación animal. Para evitar estos problemas explicaron que se concentrarán en castraciones masivas, gratuitas, sistemáticas, tempranas y extendidas. La temperatura mínima para hoy en las regiones es de 17 grados y la máxima de 29. Nos encontramos en la próxima emisión. un de la región, de la región.